Bienvenido, bueno, ¿cómo gracias, va? Y Victoria Limonado que no, nos está bien acompañando, bien. ¿cómo anda? Bien, ¿cómo hacemos para explicar a aquel que está escuchando? A ver, porque a mí me, me, me, primero me interesó mucho cuando dijeron somos del Club Cangu, exacto, el Club Cangu. Y entonces digo, bueno, Cangu. Y pensé en el vehículo, y ustedes me dijeron, muy bien,、sí. es el vehículo, por ahí viene, Por ahí,、sí. ¿No? la famosa r e n a u l t Cangu, la Cangu. La famosa r e n a u l t Cangu, exactamente. Y, y ahí、no. me digo, Ah, un club Kangu, y ahí me empiezan a contar ustedes no, porque hay todo, así una camaradería. ¿Qué son? ¿Qué son? Se reúnen este, más allá del vehículo、club. por una cuestión que, de afinidades. Una, más allá de、sí, decir, los autos, de, de un gusto por, el, por la camioneta, es、eh, un club de amigos.、Digamos. Por eso se llama Club Amigos Kangu. Es un club nacional que tiene, va a cumplir 8 años.、Eh, tiene alrededor de 14.000 miembros. ¡Wow! Y distintas filiales. Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, Patagonia. Río Negro, que es la más nueva. Este, este, la, la fila de Río Negro se fundó ahora en marzo de este año. Ah, hace poquitito. Poquitito, estamos naciendo recién, digamos. Y bueno, veníamos justamente porque se hace el segundo encuentro este domingo. Es el encuentro、eh, de Río Negro y es un encuentro solidario. La idea es hacer un encuentro solidario.、Eh, juntar donaciones de, de ropa, de alimentos. Bueno, para colaborar con、eh, alguna entidad que, que en este momento lo necesite. Bien. O sea,、eh, aquel que está escuchando y tiene una cangú, atente porque puede ser parte del club. b ¿no? Está bueno.、Sí. Todos los、Debe、que quieran. Es sumar más miembros. Es sumar.、Sí. Claro. Y yo, hasta lo que conocía era el club de la combi, que estaba, estaba mi hermano y todo, que había una camaradería, incluso cuando uno anda viajando, si tiene algún problema,、eh, algún club cerca le puede dar una mano, este, situaciones así, ayuda a tener, porque estos son vehículos util、viaje. utilitarios, semi-utilitarios.、No? Claro. No, claro, e s t á la versión express, que es la utilitaria, el furgón, más conocido como furgón, y la versión familiar.、Eh, pero sí, nosotros tenemos un, un grupo, que es el grupo SOS, Kango SOS, que está en distintos lugares. El más cercano de acá es el club SOS de Bahía Blanca,、Ajá. que es la filial de Bahía Blanca. Y sí, en ese grupo,、si、bien hay gente que tiene esta camioneta hace años, que la conoce de memoria, también hay mecánicos. Hay mucha gente que en cualquier momento te puede auxiliar, te puede dar un tipo de ayuda, porque los fierros son fierros y se rompen. Claro. No, no hay vuelta, sean nuevos, sean viejos, siempre hay algún problemita. Y como entre nosotros las conocemos, siempre, mira, me pasó esto, y siempre hay alguno que te puede decir, no, es esto o es lo otro, o proba acá o proba allá.、Oh, o lugares, creo yo.、Eh, Lugares, t a l l e r e s donde se puede ir. Recomendaciones, u n a falla. No, que diga, claro. Que... Sí. Siempre alguna maña Ma también que se tiene cuando es más, más, más, más viejita. Marcas,、eh, uno、no、mira un club de combi y es,、eh, muchos de los que integran tienen en, en, en su espíritu el viajar. Entonces buscan un vehículo grande y dicen: Bueno, ahí ponemos todo: carpa,、sí. calentador,、eh, mini cocinita, todo y salimos. Ese es、eh, un poco el espíritu. Y nosotros somos iguales:、eh, uno de los más conocidos,、eh, que vos lo podés、eh, ver seguramente ahí en i n t e r n e t es Te Quiero hasta Alaska. No sé si lo han escuchado.、Mirá. Es una familia que viajó básicamente hasta Alaska en la k a n g o o Hicieron todos esos kilómetros. ¿La, la camionetita? a s e la b a n c k equipó toda, ¿eh?、Está. Con cocina, ducha, todo. Sí, sí, es u n m i n i camper. m i en a i o n e t i e n e n su página de internet las fotos, todo. Es, es muy lindo. Para quien quiera verlo, es muy、Mirá. lindo.、Sí. Muy lindo. Bueno, y sí, hicieron alrededor de 80, 90 mil kilómetros en la camionetita. a Y van y vienen. Ahora en este momento no sé dónde andarán, pero, <risa> pero no para. Pero no, no para.、No、bueno, este sábado se van a juntar. El domingo. Este el el domingo, p e r d Este domingo se van a juntar. Y ustedes dicen, bueno, cada vez que nos reunimos le, le, le buscamos un sentido solidario. Se juntan, me imagino, los integrantes con la camioneta. Y ahí, este, quien quiera, ustedes hacen un evento. En este caso, este domingo, ¿cómo va a ser? En este caso, lo que tratamos de juntar es, ya que estamos en la época de invierno, donaciones de, de ropa,、eh, de abrigo para grandes, para chicos. Eh, l a i d e a es juntarnos a partir de las 13 horas enfrente del Centro Cultural, sobre、Ajá. Costanera, donde Bien, está el c a r t e l de Vietma.、Eh, y bueno, compartir mate para comer, una reunión de amigos. Y bueno, le dejo juntar justamente estas donaciones para poder repartirlas en los lugares donde, donde sea necesario. Mira, ¿Hay cangú ya atuñadas acá en la zona? Digo, ¿Alguna Digo, o cangú que ya está como equipadita o no? ¿O la mayoría la va equipando? Estamos、procesos. ahí, sí. ¿Sí? estamos ahí, sí. Ustedes sí. ya veo que la p i s p e a r o n a la te quiero talaja y ya le quieren hacer la、eh, cocinita.、Sí. Sí, yo estoy justamente <risas> haciendo los, los baúles para atrás, sí sí. sí, sí. Bueno, así que este domingo, a partir de la una de la tarde, quien quiera、eh, sumarse, ustedes después con las propias. c a n g ú van a llevarlo a una entidad que sí,、bueno. están ahora en pleno tratativa para ver bien. Exacto. Que t e n g n ganas de que llegue bien a, a、sí, l、claro, o que l l e g a m o sea. a. Pero va a quedar acá en la ciudad, digamos, no es una c o l e t a para la línea sur, porque viste a veces ocurre, ¿no? Es para... no, esta, no. No, esta es, esta es una c o l e t a para v i e n d a Esta vez va a quedar en la ciudad. De una de la tarde hasta qué hora más o menos van a estar.、Sí, hasta las es seis de la tarde, calculamos.、Ahí. porque ya se pone frío después, así que.、A、Pero bueno, la tarde ahí. Si alguno que tiene una c a n g u y está escuchando, ahí también se puede acercar y arrimar. Y dicen, sí, se puede, se bueno, se ¿qué otras actividades? s q u e podemos hacer? Se、claro. puede acercar ahí, o bien mandaron la solicitud por Facebook, Club Amigos Cangu Río Negro. Ahí va a estar Verónica Barbel, que es la coordinadora. Mirá. Y ella, bueno, les va a dar las indicaciones. dice Verónica: Estás ordenando tu placar y no sabes qué hacer con la ropa que ya no usás. Traerle s t e domingo a la costanera de Vierna, dice el club amigo Cangú de Río Negro. Te invita a colaborar en nuestro segundo encuentro solidario. Entre todos podemos armar un buen ropero comunitario. Trae mate, sumate. Y no te olvides, este domingo a las 13 horas te esperamos ahí en la costanera, dice Verónica Berbera. Acá, mira. Exacto, mundo. Bueno, ahí están、eh. las fotos de, de los encuentros. Sí, los encuentros viejos. Claro, estaba viendo, mira, entra en un kayak perfectamente arriba de una cangú. s í s í Es para pensarlo. Claro. Para aquellos que están casados, por ahí en algún momento también puede, veo que entra una persona durmiendo ahí también, puede dormir la cangú. Bueno, s í si.、Sí, sí. hay sí. alguna crisis, si、sí. sí. vos v e s si vos v u e l o desde Quiero a Talasca, es una mini casa. Bueno. Sí, no es mala idea. Verónica b e r b e l f u e un poco, veo, la iniciadora de esto, y ahí sí, se va sumar. n Esa、sumando. es una de sí, sí. las coordinadoras, sí. q u é bueno. q u é bueno, che. Acá、sí. veo las imágenes. De la cangú. Qué lindo. Bueno, bueno, me ahí, gustan los vehículos r r a l e s Hay varias filiales ahí que, se, que de a poco se van sumando: está la de Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Santa Fe, la de Patagonia, bueno, ahora la de Río Negro, que es la más nueva, como decía, la de Corrientes. Y、claro. de a poco vamos, vamos a ocupar la Argentina completa. <risa> No,、ya. el domingo también van a venir、eh, algunos miembros de Bahía Blanca, de Córdoba. Ah, ¿no? se claro se que se animan y hacen el viaje. Sí, le p a s o para probarlo a ver si está en condiciones y todo. Seguro. Sí, se y ya,、ah, en vacaciones, ya están en vacaciones, claro. Claro, es. que claro por era... eso fue la idea de hacerlo. Íbamos、eh, a hacerlo antes, pero bueno, nos estiramos hasta las vacaciones como para que. Que puedan venir. Todos los que puedan se acerquen. Ah, pará, que acá estoy descubriendo algo, soy medio <ríe> cabezón. c a n g u es por e l forma de cangurito. Exacto, sí. Torres. Vos que me dijiste que soy un tipo inteligente, nunca te diste cuenta que no lo era tanto. Mirá vos, ahora veo por el simbolito. Claro, el logo es un. Mirá, claro, ahí un está. Un Cangurito. Ahora sí. Sí, bueno, y nosotros de... tenemos el calco que es del. t á l cangurito, club amigos Cangur Río Negro. Ahí en la. Y、este. así nos pueden identificar también. No. Sí, los veo. l e x a c t o e s t a b a ayer e l a mí. ¿Cuál? a A v e tiene la bandera de fondo. Ah, ah la, la otra está, e s t a es la nuestra. Ahí está, mirá, ya tiene el porta equipaje arriba. Sí, sí, ya está. Sí, ya está, está vamos de a poquito, la vamos armando para, para hacer sí, varios buenísimo. kilómetros. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces, bueno. domingo, vamos a reiterar para aquellos que están escuchando. Y por ahí es cierto, por ahí dicen, bueno, esta ropa ya hace un año que no la uso. Bueno, a a l u i e n le va a venir bien, de cualquier tamaño, todo. Ustedes se van a encargar de prolijarla. y a l p l l e v a r l a así que este domingo a la una de la tarde, frente al monumento a Viena, ahí、sí. en de zona Exacto, del Centro Municipal、sí. de Cultura, donde vean las cangú, ahí, ahí está, está Marcos. Mar. Y las banderitas.、Sí. Y las banderitas, vamos a tener t o d a v í Tenemos las banderas y la bandera、sí. amarilla es nuestra, color de r e n a u Ah, claro, negro.、También. Así que, ¿cierto? Que son las Renault Cangu. Renault Cangu, m i r a Sí, bueno, bueno, a ver, Victoria, gracias por venir. Bueno. Y no, bueno, vamos a estar vos, reiterando、eres. esto: domingo a partir de una tarde, quienes quieran acercarse hasta ahí pueden hacerlo y、eh, compartir el momento. Y al que tenga una Cangu y quierese r parte del club también, ahí se acerca. Ahí, y, ahí,、si、sí, no sí, lo sí, busca por Facebook. Por Facebook, Club Amigos Cangu Rionero, g Club Amigos Cangu Argentina, que es el nacional. Ahí, está. ahí estamos, para lo que gusten, en cualquier momento. Somos amigos, más allá de ser fanáticos de los vehículos,、claro. somos un grupo de amigos y en lo que nos podamos ayudar entre nosotros. Sí. Perfecto, y si podemos servir a la comunidad o ayudar a, a más personas, muchísimo mejor todavía.、Sí. claro, está bueno enredarse, es ¿eh? muy bueno eso de poder así estar en red, porque en serio、sí. que, que ayude mucho. Hoy por hoy, este... ya que tenemos todas las redes a、sí. disponibilidad、ahí. nuestra, y es mejor aún cuando lo hacen con un sentido así solidario, así que bienvenido sea. Domingo 1 de la tarde, Club a n g ú si querés ser parte, buscalo por Facebook, y si no, domingo acercate ahí a la zona del Centro Municipal de Cultura.